Esto es Notas en 35 milímetros En eh, nuestra cuarta edición Aquí estamos Marco Valenzuela quien habla Y Gisela Valenzuela Más eh, invitados Más invitados hoy día eh, Pero antes de, de pasar a los invitados eh, Y a partir de De lo que ocurrió la semana pasada La Catástrofe en el Norte A, a mí se me ha llegó una película en, en mis recuerdos a partir de algunas situaciones eh, Ya hemos hablado antes de Saramago vimos, la otra vez conversamos un poquito de la película Enemigo de que, eh, no que tú no has visto y que esta va a ser una novela de Saramago eh, en este caso la, la novela es el ensayo sobre la ceguera y la película se llama precisamente Ceguera una película de Fernando Meirelles que se dio en los cines hace unos años atrás, no tuvo un paso muy exitoso eh, por no los sabía, cines seguramente, no sé. un cine más bien reflexivo, no un cine de blockbuster aunque tenía un reparto más o menos impresionante, con Julianne Moore, con Mar Rufalo eh, y Gael Garcia Bernal en los, en los roles patagónicos. Ahora, la, la película Ceguera, eh, como está basada tal cual la novela Saramago, eh, es que ocurre una epidemia de ceguera en el mundo. Eh, de pronto eh, la gente se queda ciega. contagioso Es contagiosa. Entonces el, el, el Estado, que nunca se ve, eh, decide encerrar a los ciegos en un hospital abandonado. Eh, y en este microcosmos que se genera en, en este hospital, eh, la única persona evidente es la esposa del protagonista, que se hace la ciega para poder acompañarlo. Y que aparece en la, en la secuela, digamos, que es el ojo de la lucidez. Eso me dices tú, yo no leí ojo de la lucidez. Yo leí ojo de la lucidez, eh, muy bonito. Y claro, los protagonistas son un médico que oftalmólogo y que pierde la vista, ¿no? Eh, sí. Y, y bueno, en, en, en este microcosmo, decíamos, hay, hay un grupo de que llega, un, un grupo de, también de ciegos que eh, se hacen, por así decirlo, del poder y comienzan a eh, administrar lo, los pocos recursos que tienen. Y eh, abusan. Y abusan, por supuesto. Entonces, cuando yo el otro día vi en televisión que un supermercado grandote ponía el agua a 4.300 pesos, Oh, cuando cuesta mil pesos o algo así y en otros países el Estado se hace cargo de llevar el agua gratis a todo el mundo eh, por o cierto, sea, es deber del Estado y, y acá sabemos que eso no ocurre y también recordé aquella funcionaria eh, estatal de, de, de la administración política anterior eh, que dijo que estaba bien subir los precios porque como había escasez era lógico que tenía que cobrir una sociedad de mercado no entonces acá los ciegos actúan igual y como no hay dinero cobran en especies y finalmente cobran en carne eh, en, eh, Claro, especialmente en carne. Y empiezan a, a cobrar eh, con las mujeres que tienen en la en esta pequeña comunidad. Eh, y, y me parece que ver la película ceguera en estos tiempos, por muy apocalíptica que pueda verse la película, nos permite reflexionar sobre esas cosas, y darnos cuenta cómo es la condición humana en algunas situaciones. Parece, disculpa, pero que parece que hay personas que necesitan apocalipsis para darse cuenta de la embarrada que tenemos. Y que los cambios que generan ahora antes de que venga la apocalipsis. Pero, yo creo que esa es la idea y, sí. y, y quizá una de las cosas que el cine nos permite reflexionar sobre, sobre eso antes que las cosas ocurran lo que pasa es que cuando ocurren nos pillan de golpe y porrazo y pareciera que no todos alcanzamos a reflexionar que somos re reaccionamos a lo que pasa no, no somos capaces de provocar cambio de prevenir de cuidarnos unos con otros eh, eso es bueno, hoy, hoy día vamos a hablar de varias cosas, después de De este, de este inicio vamos a escuchar un, un tema de la, de la película Ceguera y, y después de eso tenemos eh, a nuestros invitados, a quienes vamos a presentar en ese momento, no antes, eh, y vamos a hablar de, acerca de cine, pues eh, vamos a hablar de cine, vamos a escuchar algunas músicas también de, de películas y mmm, yo creo que ya podríamos irnos con el tema de Antonio Guimaraes y el grupo se llama Uatki y el tema se llama Drama 3 y es de la banda sonora de la película Ceguera Ahora presentamos a los amigos de visita, son de la Alianza Francesa, la señorita Nadej Picot y don Pablo Calfiñan. Calf Cufiñal. Eh, ya, <ríe> en don francés Pablo, no es mi claro. fuerte. ¿En qué andan ustedes ahora? S'il vous plaît. <ríe> bueno... Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy la directora de la Alianza Francesa y hemos eh, venido hoy día para hablar un poco de las actividades eh, y de pensar, sentir, mostrar que ha creado Pablo. que quizás podría hablar sobre este tema? Bueno, pues son los ciclos de, de la Alianza que llevan ya varios años. Eh, hemos eh, Partimos con una película al mes y luego se agregaron de año en año en 2008 fueron dos películas al mes y ahora ya estamos con una película eh, semanal estamos proyectando unas 33 entre 30 y 33 depende de los años películas al año eh, de diferentes eh, géneros para dar un poco a conocer eh, un cine Eh, alternativo y otro al que al que diferente, diferente a, al que se ve, digamos, eh, el, masivo. Eh, el, el masivo en estos centros comerciales eh, que, que invaden nuestras vidas. Eh, pues sí, la propuesta de cine penquista eh, hemos, eh, ¿cómo decir? Eh, intentamos participar de la propuesta y, y mostrar un poco de toda la diversidad de cine eh, particularmente el cine francófono y, y francés eh, que podemos aportar con nuestros con nuestros ciclos Sab que, que mucho tiempo el, la alianza Francesa, el, el norteamericano el británico el instituto alemán nos proveveían de buen cine en lo, desde los 50 para adelante. Acá en concepción era muy muy amplio el, el círculo de gente que íbamos a ver esas películas porque no había más pues había bueno al cine había harto mucho más que ahora pero la variedad no era en esos años sobre todo. Sí, estaba la variedad de salas que teníamos en el centro claro pero eh, y, y pero también parece que en los años 80 había un, un circuito de, de cine eh, y actividades culturales binacionales que era muy rico mucho más rica que la de ahora, más rica en términos de la cantidad que había de la oferta que había. Uh -huh. eh, parece que es que no en, había en... tampoco había mucho más, pues saben lo que traían ustedes, digámoslo, los institutos binacionales era lo que nos daba la diferencia. Sí, bueno, no había mucho no, no había el acceso que hay ahora por tantos medios de, de, de comunicación e información, okay. no, no hay internet y lo otro también es que parece que había proyectos binacionales en en época de dictadura. Como, como apoyo también a, no sé si a lo que pudiera ser una resistencia, pero sí había había mucho pero más, mo, cultural, más movida cultural, cultural sí que, que, había, eh, que la que se ha dado ahora en estos años de mercado. La, la, la libertad de, de mercado, no, ya no. no. Claro. Eh. Sí, cuando cuando se fuera, digamos, yo, yo no, no, no, no hablo de vuelta a la democracia, porque en Chile democracia no había nunca, si seguimos los, los conceptos, pero cuando se fue el, eh, Pinochet... La verdad que hubo como, se esperó que hubiera como un esplendor cultural, pero no, no se dio. No se dio, bueno, la cultura eh, tiene que, hay que, gente tiene que promover la cultura, sí. eh, gente tiene que apoyar y se tiene que financiar de, de alguna forma la cultura. Eh, es el tema. Claro, eh, Chile tiene un estado... Eh, de, de pocos recursos, digamos, eh, dedicados a lo... No, de muchos recursos. Sí. <ríe> claro, no, de, o sea, los recursos no los dedica a lo culturo, cultural y, y social, eh, desde mi modesto punto de vista. Y, y efectivamente, Concepción es una ciudad donde los artistas tienen siempre que pues que buscar, que que, que abrir puertas, que insistir, que para para tener acceso a estos eh, lugares, centros culturales eh, que están intentando y buscando la forma de, de, de financiar todo esto. Eh, aquí tenemos acceso gracias a... Es, es como un, una biblioteca, mediateca, que tiene el gobierno francés abierto a toda la red de, de alianzas del mundo. Eh, que, y uno tiene acceso a esas películas siempre y cuando se destinen en forma gratuita y a un público, o sea, abierto a la comunidad. Y esta es la idea de estos ciclos, era efectivamente ofrecer este cine que no llega, o que no llegue en, en forma general al, al, al público público aparte en los martes cinematográficos o sea, los lunes que ahora eran los miércoles en su origen en el partido de los días jueves eran los jueves cinematográficos no y los viernes antes está la función sorpresa en el Teatro Concepción, pero eso es otra historia claro. yo le quería preguntar a Pablo una cosa cuando yo me enteré de, de ustedes eh, aparte de, de haber visto alguna vez en el diario que había ciclos en cine francés pero ahora, recientemente fue a través del, del Facebook que tienen, de una página de Facebook uh -huh. que se llama Pensar, Sentir, Mostrar el Cine Yo siempre lo digo al revés. Me parece que en, en el Messenger parece como mostrar, pensar, sentir. No me acuerdo bien. bien. Pero eh, me llamó la atención porque eh, lo, lo entendí que era como un grupo de Facebook. Y lo que te iba a preguntar eh, es si en, en, en los ciclos, como no hemos ido nosotros, eh, funcionan también como lo que podría ser un cineclub donde además hay reflexión y conversación acerca de cine. Si la película... El... Esto partió con el, el, el puro ciclo de pensar el cine, que se entiende este ciclo como en eh, películas más bien clásicas eh, del, de, del cine francófono y francés. Eh, vale mencionar, de los que hablábamos antes, el, los Truffaut, los Romers, toda esta, esta era área de la, de la nouvelle vague. Y cine que hoy se piensa que está marcando también la historia del cine francés. Eso era el pensar el cine y siempre se daba con... Siempre se presentan las películas claro. y eh, se lanzan unos ejes de reflexión posibles. Entonces hay películas que no necesitan debate o hay películas que son demasiado fuertes y la gente no tiene ganas de... Y hay otras películas donde se genera discusión, donde se organiza un debate de, de cuando en vez, cuando son documentales, por, por ejemplo. Eh, y... No se da sistemáticamente ni todas las semanas, pero eh, sí, cuando la película lo amerita o cuando lo decide eh, la persona que presenta la película, porque esto no, no somos una o dos personas, la que son varias personas, varios aficionados al cine, eh, ad honorem también, que están <risa> eh, promoviendo y presentando eh, todas estas películas, por amor, sí, por amor al arte, momento. claro, y por amor al cine, Eh, ganas de, pues, de compartir, ganas de estar en una sala donde se apagan los celulares donde no sí, hay palomitas, no hay coca colas, eh, hay silencio, eh, respeto y eso pues costó al principio, los primeros años la gente continúa a contestar celular y de a poco se ha ido digamos educando o reeducando y acostumbrando al público a, a respetar al que está sentado al lado y que está metido en una película y no tiene por qué enterarse de a qué hora lo van a venir a buscar a, al vecino. Eh, esa era la idea de estos ciclos. Entonces, solo para terminar el bueno para terminar de presentar estos ciclos, era el pensar, se agregó el sentir el cine, que eso ya era cine mucho más contemporáneo, más comedias, más pero que no llegan acá tampoco. Cine... Cine de arte, pero pero mucho más contemporáneo. Y se le agregó al final el mostrar el cine, que vienen a ser documentales, eh, donde Francia tiene algo que ver, o son producidos por Francia, pero hemos presentado documentales y, y hemos tenido algunas sesiones de, de documentales que han sido realmente emotivas. Eh, mucho más para, para los chilenos, eh, cuando presentamos El juez y el general, de Patricio Lanfranco, que volvía a Concepción después de 40 años, ¿no? Se, se arrancó el día del golpe de su casa universitaria, no había vuelto a la ciudad y volvió a presentar este documental eh, y tuvimos una, una una ahí una sesión muy, muy emotiva eh, pues eh, donde, donde realmente de, de, nos estaban dando y ofreciendo historia, digamos. Entonces, Eh, esa es la idea, abrir esta sala también a, a otros a otros puntos de vista, a otras perspectivas. Eh, bien, estamos con nuestros nuestros tiempos. Eh, ya que estábamos hablando de cine y, y tú dijiste, bueno, partieron con el cine de la Nouvelle Vague, eh, escuchemos una, no una canción, porque estamos en una canción, una música, una película de Nouvelle Vague. Pues se trata de... De, de la música y la película Ascensor al Cadalso, o voy a decirlo yo en francés, con mi mal francés, Ascensé pour le chaffo. ¿Eh? Eh, to the scaffolds, dice el disco afuera de Miles Davis. Ah, eh, y este es el tema, dice Generic, que debe ser el tema de inicio de la película. Yo no he visto la película. Gisela, yo la vi, la, Gisela, la la vi, la vi en vio, francés. La vi en francés. En Colo-Colo 1 del año 87, 88. Eh, impresionante. La... ¿Cómo se llama la Jan Mouro? Jan Mouro. Extraordinaria. Sí. Extraordinaria sí. actriz sí. que todavía sigue viva y la verdad es que cuando que uno tiene la suerte de verla en pantalla sigue siendo ella, actriz. Ella aparece y no sí. hay sí. nadie más. ilumina todo. Sí, sí. Y todo desaparece. <risa> no, se parece. <risa> bueno, eh, antes ya que volvamos a ir al tema y para que, pa que no se nos arregle el programa, la, el otro día sí. tuvimos un programa a larga duración. Ahora, <risa> yo quisiera que dure lo que debe durar, eh, decir una cosa, hay, hay una serie de, de películas francesas de Nouvelle Vague y un poquito posteriores que tienen eh, música de jazz, hay, sí. hay unas películas con sí. música, la razón es peligrosa, con música Blakey, los jazz messengers, y más adelante, comienzos en los 70, hay una película eh, que está, está se puede pillar por YouTube, que se llama Las Estanzas a Sophie y que es con música del Art Ensemble of Chicago oh, lo quise traer el tema porque dura como nueve minutos el tema principal y el otro tema capaz que espanten a, lo, a los oyentes <risa> la música Art Ensemble es otra cosa pero aquí tenemos entonces a Miles Davis que está con músicos franceses ¿eh? Barney Whelan, eh, Pierre Michellot se si me olvidó uno más y Kenny Clark que el otro eh, norteamericano digamos que está ahí en la banda eh, así que aquí está Generic de Miles Davis es notas en 35 milímetros escuchamos a Miles Davis eh, haciendo música por una película de Louis Mal Ascensor al Cadalso el, el otro día precisamente buscando eh, me acordaba que había muchas músicas de jazz eh, de, de jazz así como de, de músicos norteamericanos en, en, en Francia y encontré por casualidad una colección De, de cajas, de box sets de música de jazz en películas. Me parece que un sello inglés o polaco, no recuerdo, que también hay una caja de música Pero de jazz. ¿Lo viste físicamente en... o lo viste? Lo vi en internet. Ah. Son cajas de cinco discos y hay una que es la caja del, del jazz en el, en el cine de la Nueva Ola Francesa. Qué lindo, es hermoso. Eh, son cinco discos, hay otros que tenían, bueno, de, de otras etapas del cine, etcétera. Así que a los amigos que les interesa para que empiecen a buscarlo, eh, está por Amazon también porque encontrarlo acá en Chile es medio difícil, que sea por encargo se puede pillar. Uh -huh. Bueno, está fuera, fuera de nuestro alcance por ahora. Eh, la verdad es que el cine el cine por esencia te remite a Francia, desde los Lumière, los primeros Juliette, ¿cómo se llamaba? Re Yo no pronuncio pésimo el francés, Reinó, uno que pintaba y hacía un teatro de No, no, no, no, no, no era Reina, Reina Se escribe R-E-Y-N-A-U-D. Este reno. señor pintaba, pintaba pre-cine, pre él pintaba eh, las las cintas y, produ y producía un cine animado pintado cuadro por cuadro en mano. Es una maravilla y yo tengo el, el documental en VHS, pésimo pero está no, en por... internet ¿y era como un tomatropo? no, no, así? no, como esta mesa y giraba, entonces iba filmando sacando fotos o sea, perdón, era... giraba lo, la, el, mm. la película la cinta. y yo iba mirando por un ojito y veía la película sí. lo veía en movimiento mm -hmm. sí, creo que tú lo viste ese sí, sí, sí. bueno, el, el tomatropo los Lumière, son Mellies. realmente Méliès, que es un, mm. el sueño de todos vimos la película Hugo, la porque ya la, la comentamos el otro día, sí, sí. Sí. y bueno, eh, pasando por la Nouvelle Vague y tantas otras películas. Lo último que vi, no me acordé, a mí me gusta Amélie, me gustan los niños de la, la, la ciudad de los niños <risa> perdidos, y tengo un gusto un poco más ecléptico que amor, el de mi hermano, no. me, me gustan y lo último que vi fue La vida de Adele, Ah. La vida de Adela vimos en el lunes cinematográfico sí. Vimos a verla con una amiga Y la verdad que pensamos Oye, la película es, es, se nos hizo pesada Pero es que era larguísima Es una película muy larga Muy larga Y que hizo mucho... Tuvo mucha controversia cuando se ganó el, el eh, la, la Palme d'O Pero son muy buenas las actrices Las chicas son, son estupendas actrices Sí, se ganaron premios, varios sí. premios Esto, sí, es una película muy larga, pero a mí me, me gusta también que el lunes cinematográficos presenten estas películas porque ¿Nadie más, las va a traer? nadie más las va a traer y se mete con temas que son todavía difíciles sí, sí. Eh, de abordar eh, Y con la eh, no no como algo Claro, extraño. bueno, en sociedades tan conservadoras y donde la iglesia tiene tanto tanto peso Eh, tratar temas de homosexualidad femenina y estar tres horas eh, viendo este tipo de eh, una historia de amor entre entre dos eh. claro pero es más que nada la, la vida de la, la juventud de protagonista porque si sí. tienes otras parejas y es bonita esa película a mí el claro el tema a uno lo sorprende obvio a esta altura uno todavía tiene cierto rosarios de, de conservadurismo aunque no quiera Incluso en el cine había señoras que se reían, hubo gente que se fue. Y era, fuimos con una amiga a la, a la primera función, temprano. Sí, en, en Francia también, como le digo, en, en el Festival de Cannes, fue mucha gente pifió eh, cuando le entregaron sí. el premio a esta porque pensaban que ah, no, excelente. que no era una forma. Y eso también es una de las... De, de, la, de los caminos que está tomando el cine, un cine mucho más realista, un cine con cámara al hombro, un cine eh, no tan estético como pudo ser el cine de la Nouvelle Vague. Eh, sí, pero pero a mí me gustó porque eran eso, lo que me gusta del cine francés generalmente es, es que aparte que es intimista, es tan real... Tú ves personas que tú puedes conocer en cualquier momento, gente que tú conoces. Claro. Las películas que uno más ha no visto son, son superhéroes. claro, sí. no son sí. superhéroes sí. ni no son todos tan regios, aunque sí si sí, hay una estética muy clara, muy bonita, las pero no son personas que llaman la atención así, todo, no son estándares de personas. no son claro. personas, tampoco personajes estándares. Uh -huh. hay, hay, hay una yo tenía aquí una una pregunta que ella es la cuando la puta, me decía de continuidad. Eh, el cine no tiene que ser continuo pero a, a mí me parece que el cine francés desde desde que yo conocí el cine francés siempre eh, le encontraba así como un carácter mucho más psicologista por ejemplo que el cine más norteamericano, el cine más intimista, acción de menos acción de más, menos acción, más de, de planos más más lentos, eh, otra velocidad. Y, y estaba recordando la primera película francesa que yo recuerdo que vi como cine, no no no no no la película que vi en televisión o que vi panche tenerme, sino que fuimos eh, los tres, ¿no? con mi otra hermana, fuimos los tres hermanos, fuimos sí, a ver sí, fuimos a ver mi tío de América. Ah, la no, la sí sí, de y es una película que yo recuerdo que eh, la la por una parte como chañísima en algunos aspectos, acostumbraba a ver el cine eh, Ahí se convirtieron en ratas los No se convirtieron en ratas. No, no, no, pero eh, manchalo, la, hay, hay una claro, analogía, sí, sí. Hay pero sí, una analogía, hay una teoría ahí de, de un neuropsicólogo. Sí, sí. eh, se me olvidó el nombre de él. Pero, no importa, eh, pero sí. claro, es que, que va mostrando la... La reacción de la la, lo... la reacción, desde un punto de vista súper conductista en todo caso. Pero era era interesante eso. Yo creo que esa fue cuando nosotros conversábamos las películas y sí que nos inician en, en algo que nos inician en, en ver una estética distinta del cine en ver una, una forma de contar distinta eh, para mí fue esa eh, y, y fue como el lancha cine francés yo ahora a... la, la, la, lo que yo cuando pensaba en continuidad es eh, si se si, si ustedes ven eh, que se mantiene también es, es, esa eh, voy hacer es, como esa como alma del cine francés De, de la cosa más intimista. Pareciera que sí, pensando en esta película como la vida de él que yo no la he visto. El Sinaдеш, sí, ¿tuviste la vida de él? Sí, yo la vi, de qué ¿Y qué te pareció en cuanto lo que plantea de, de mantener el, el intimismo? No, yo creo que hoy día el cine francés hay varios cine francés, decía, es Nadez. lo sí, que eso, ¿no? <ríe> Sí, y es lo interesante también es que no hay una identidad o como por ejemplo la Nouvelle Vague, que era como una... Una corriente. Sí, y muy similar. Y había y ahora yo creo que hay directores y tienen estéticas muy eh, características cada uno, pero lo interesante del cine hoy día es que nos sorprende. Es decir, yo creo que tenemos uh, esa... Es decir, cuando vamos a ver una película en el cine no sabemos qué nos va a ocurrir qué tipo de sentimiento vamos a vivir y es lo, que, lo interesante del cine de hoy día. Y, o sea, simplemente el, a lo mejor una característica común a todos estos diferentes cines eh, que existen eh, sería que creo que sí en, las, en el cine francés o en el... Sin europeo tal vez el, el una complejidad de los personajes y efectivamente uno entra un personaje no es parejo. un parejo no es un o sea no es unilateral es sí. tiene, tiene varias facetas, facetas. Sí. tiene su lado bueno y tiene su lado malo tiene su y, y, y, y el y el claro ir a buscar y, y, y cavar ahí un poco en, en lo que en la, en las entrañas digamos del ser humano en el cómo es un ser humano, cómo no es, eh, qué parte buena, qué parte mala, eso creo que se, se ve mucho en, en, en el cine francés. Hay una, una generación de, de directores franceses de mediados de los 80 que, que se caracterizaron por una cosa de, no sé si llamar una riqueza estética, una fuerza estética, así que, o, o, o que fue mucha imagen y a veces con menos contenido que un cine anterior. Me refiero a la generación de Jean-Jean Bignet, de Luc Besson, quizás poquito después, aunque es distinto, el cine de Carole Jonette. ¿Cómo se llama que dirigió El asesino perfecto? El asesino es Luc Besson. A mí se me gustó, la encontré que era novedosa en su presentación, aunque mucha gente dice que es fictista y lo mismo que dices tú, que hay demasiada imagen. Lo que pasa es que pareciera que rompía un poco con la escena anterior, ahora para dejar tirar la, te la te digamos escuchemos un tema de una de esas películas pues. la, de Vladimir Kozma la, la música de Diva que me encanta eh, el que es el segundo tema del disco ahora se me olvidó el nombre eh, y que tiene una tremenda reminiscencia de Eric Satie sí, es como Satie eh, sí. Satie el único músico que firmó el manifiesto surrealista Y Sati decía que la música debiera ser capaz de acompañar y confundirse con el sonido del cuchillo y el tenedor al almorzar. Y Sati tenía lleno de paraguas su casa, para o sea, que bueno, investiguen sobre él. Escuchemos a Sati, eh, eh, oh, no perdona, a Vladimir Kozma, eh, y no nos escuchan nosotros ahora, sino que escuchen la música. Yo quería preguntarle a Nadege porque Pablo decía que, que la sala está abierta al público, pero es una pregunta un poco como pedigüeña, porque yo trabajo, en soy profesora en un, en un liceo municipal y en mi comuna la verdad que la cultura, es estamos tan al lado Concepción, pero la cultura ya prácticamente no existe. La gente que quiere algo así distinto tiene que ir a Concepción, allá rara vez hay algo. Y hay que educar a las personas. Entonces, a lo mejor sería en algún momento posible organizar un mini, mini ciclo en Chihuayante, por ejemplo. La gente estaría, pero tú no sabes lo que significaría para, para mucha gente de la edad nuestra, personas mayores. Ponte tú un ciclo de película que te quiera como en, en cuatro meses desde lo más, más clásico hasta lo más moderno. Sería, pero no, sí. un regalo va pa, para mucha, mucha gente. Sí. Sí, justo este formato de como de, de películas o de actividades es lo bueno que tiene es decir hoy día tenemos un ciclo uh, cada semana pero esta actividad se puede extender a colegios universidades comuna es decir um, tenemos esta libertad de tener bueno, Sobre todo los son DVD, entonces mm. es uh, solo cuestión de organización. En dos partes hay data y ahí, date, esas cosas y no habría problema. Sí. No, además va con la misión de la Alianza Francesa, que es uh, brindar las actividades a la, a la comunidad. ¡Ay, qué lindo sería! ¿Cómo, cómo se puede hacer entonces, eh, no solamente el caso del liceo que trabaja Gisela, sino de otras Yo personas de que quieran? Claro. Eh, Eh, solicitar de ustedes, por ejemplo ser, no sé si es un servicio, digamos pero sí el, el sí. organizar con usted algún ciclo en la localidad y comuna cercana Yo creo que es cuestión de contacto y de organización, porque al final ciclo de cine, eh, hemos organizado por ejemplo el año pasado un ciclo en la UDEC Entonces uh, este tipo de actividad de organizar una actividad en un espacio uh, externo. externo a la alianza es totalmente posible. Ya, y eso lo puede solicitar la gente, digamos, me refiero a supongamos un centro de alumnos de un liceo, les puede pedir a ustedes la dirección del liceo, se acerca a la alianza, sí, y vemos eh, el tema, podemos ver uh, la organización hasta Sí, bueno, el equipo puede porque somos un pequeño equipo pero a veces podemos también organizar como un encuentro es decir, que una persona vaya para justo comentar y dar un poco como algunos comentarios sobre las películas ¿no? y algunas orientaciones Eso, Yo tuve la fortuna, yo estoy bien en un liceo, liceo muy sencillo por no decir eh, cuando, pobre realmente y tuve una profesora francés fantástica Yo leo francés muy bien, no lo hablo porque mi problema es que yo tengo mal oído, pero mucha gente habla inglés y francés con los profes que tuvimos en el liceo, mis colegas y, y de hecho sería ahora no existe francés en los colegios se sacó, sí. se sacó y, y realmente hace falta, porque uno aprendía tanta cosa que o te despertaba el interés por tanta cosa que te hacía mejor personas y al final el arte es eso, te hace mejor persona, no hay otro cuento. Uh -huh. Y Y realmente, eh, nosotros leíamos chicos, niños chicos, entre tus 16 años, eh, la Simone de Beauvoir, mm -hmm. y, Cosas bien roturistas para la época. Mm. no y, y nosotros tenemos, por ejemplo, la próxima semana vamos a recibir a un autor francés, un escritor sí. francés que viene acá en Concepción y lo vamos a organizar en una universidad. Decir, la idea es también ir al sí, encuentro sí. del público, es decir no siempre esperar que la, la gente venga a nuestra institución. Aprovechemos no, de promoverlo entonces. quién ¿Qué escritor es el que viene? El que viene se llama Eduardo Manet. Él es cubano de nacimiento pero ha hecho toda su carrera en francia y es muy reconocido se ha ganado el, con, el concurso el Gocourt que ¿El es Goncourt? un sí de los jóvenes sí. y, y entonces estará acá en, en concepción la, la próxima semana él ha tocado bastante el tema del exilio Y lo, el tema que va que vamos a desarrollar la próxima semana es justo el hecho de poder expresarse en un idioma que no es el idioma materno. Entonces es bastante interesante y también justo va con la temática del diálogo intercultural uh -huh. que nosotros difundimos. Sabes que muchos eh, teóricos de educación sostienen que los, los jóvenes y bueno, los, los sectores de población más pobre tienen otra lengua materna. Por lo tanto, la lengua digamos académica, un poquito más, Ay, con, con más... Sea, ¿Cómo, se, cómo se dice ahí, eso? Es, me me acordé de lo que dice Besel Bernstein esto de, de, de lo le llamo los códigos culturales, digamos. Que, sí, que, que, él, que él, él, él habla en términos de clase y, y dice y lo mismo que analizó Bourdieu también en sí. Los heredero, no, esto de que se tiene un, una se nace en, en, en una En un sector solo en la clase social y se tiene una serie de códigos que pueden ser también lo que llama capital cultural. No, no, no, yo te lo que te en, hablo de algo que va más allá de eso. Lo que ocurre, lo que dice Bernstein, es que la, el, el lenguaje de los profesores, el lenguaje académico, el lenguaje sí. es la clase dominante. Sí. Y por lo tanto el lenguaje distinto al que tiene el alumno o que tiene el estudiante que es de sectores pobres o que, es de clase, que tiene códigos eh, del lenguaje más reducido, del lenguaje codificado, digamos, el lenguaje uh -huh. oral pero tiene códigos de lenguaje corporal mucho más ricos. claro Entonces sí, hecho, el, el problema está en cómo es la, la clase dominante la que, impone, la que ejerce y que impone un lenguaje dentro de la sociedad. Lo que le hablaba recién de la iglesia, del claro. poder. Interesante. Lo que pasa es que donde yo vivo hay mucho público latente, potencial, porque obviamente la primera vez que vean algo podrían, a lo mejor no, aburrirse. Sí. Uh -huh. Podrían, pero lo que pasa porque no lo conocen. Pero yo claro. la experiencia es que un par de veces, tres veces y ya enganchan rapidísimo. Bueno, hay que darles películas. Sí, claro, Eso es una cosa hay que ofrecer esas películas. Y, y efectivamente uno tiene, eh, en general se aburre por cuando desconoce. Y son Ajá. códigos, son es un cine al cual no estamos acostumbrados. Sí. Eh, y... Sí, bueno, la idea es abrirse a eso, como el arte a eso nos lleva, a abrirse a la diversidad, abrirse al, al próximo y para, para enriquecerse uno, claro. Es bonito. Es muy divertido cuando los chicos logran entender, cuando cuando se hacen el clic, es una cosa muy bonita. Pero hay, hay una cosa ahora que, que es interesante con esto, de, de, de que hay más curiosidad, más media, digamos, hay más medios de audiovisuales, más media de comunicación. Sí, pero no quiere decir que haya más, más acceso, o sea, está el O sea, hay, hay, hay, hay, un, hay un acceso mayor, pero también está ocurriendo que ciertas formas de lenguaje audiovisual, por ejemplo, se pierden. Eh, no, yo creo que se multiplican, e incluso eh, llegan más rápido ah. eh, a, a sectores más amplios. Eh, estaba pensando, por ejemplo, lo que conversábamos antes fuera de micrófono, de de como la televisión eh, y alguna serie de televisión y actualmente series también en internet sí. están utilizando los códigos del cine, pero no eh, todo el mundo la, la pero, prefiere. Pero hay sí, pero hay una, una cuestión como decía Pablo que tú el lenguaje lo lo vas desarrollando en la sí. medida que te expones al lenguaje. Por supuesto, que esa es, la, eso Entonces, es lo, que, lo que cuesta. Hay mucho mucho joven, mucho niño que está viendo en internet algunas series, ven serie japonesa, ven sí. películas caponees, ven son y muchas tienen formas de narración que también son más cercanas a las del cine. Por sí. lo tanto, sí. hay muchos mucho cine que quizás ya no les resulte tan a, tan tan ajeno eh, el tema, quizás son las temáticas El, el sí. tema es cómo el, el cine actualmente va tratando temáticas y en algunos casos va dando vueltas de tuerca con algunas temáticas, sí. estéticamente, narrativamente, etc. Y también etcétera. uno es uno como que tiende a mirar en menos la capacidad de los chiquillos, de la gente que no está tan metida como uno en algunas cosas, pero tener fe nomás y esperar. El, sí, pero y, y para... Eh. Eh, eh, hablar de esto de las series efectivamente es un formato que está mucho más ad con el mundo en el que vivimos donde todo se hace más rápido, es un formato más corto, entonces uno tiene el tiempo de ver un tiempo más reducido y no eh, el tiempo largo de la película que, que porque la, la hoy día estamos todos mucho más apurados entonces sí, el cine o sea, nos están ofreciendo algo más adhocan nuestra... A nuestras conductas. A, nuestra a, conducta. a, Pero a nuestras nuevas conductas. Y sí tiene formas muy muy del cine, porque o sea grandes actores se están entrando ahora y cada vez mejores actores y, lectores, y mejores y actuaciones y están ofreciendo estas series, eh, porque grandes autores efectivamente están eh, mm. abarcándose a eso. También probablemente porque sea hoy en día mucho más eh, rentable para las pero productoras. Pero eso del tiempo corto o largo también es relativo, porque por ejemplo sí. las chiqui los, los chiquillos, mi hija, mi sobrino, se pegan sí. eh, maratones de series, sí, porque es son bellísimo. cortas, pero ven toda la temporada junta y ellos organizan, se juntan un fin de semana para ver todas la, la serie junta uh -huh. la discuten y después la ven de nuevo, es, es como lo que sí. hace uno con las películas es bonito como la, la, como dices tú que se van alter, eh, alterando la, la formas de ver el cine la forma de ver la historia eso quiere decir también entonces que si se ofrece una película que público tiene una extensión ver, mayor el sí. público va a ver ah. eh, est estamos en el tiempo de nuestro bloque ¿eh? y como estábamos hablando de series hay, hay una película francesa reciente que se llama Les Reunants Eh, los que vuelven, revenons, oui. eh, no. diría yo que solo retornados, retornábamos una como más, tú lo dices muy bien, ¿eh? dice. retornados son aquellos que ya llegaron, no es que solo que están volviendo. Uh -huh. ah, les les, les revenant. De eh, y, y se hizo eso una serie, es una serie que tiene un tratamiento cartográfico Y tiene un trabajo de cámara y de ritmo que es impresionante. ¿Es como el Resurrection que vi yo en el Netflix? Eh, sí, hay, hay una no versión norteamericana, o la están haciendo... No sé si hay... hay bueno, el, el asunto es que la serie es tremendamente buena. La primera temporada fue el de 2012 2013. Y la segunda temporada todavía no se estrena. Está, ah, hace una producción larga. Eh, bueno, recordando esto del, del paso del cine a la, a la serie. Eh, yo tenía aquí un, un tema de la banda sonora el, de del Revenant que es de no no puedo. está muy bien es de un grupo progres que se llama Mogwai, el la banda y el tema se llama Angry Face, algo así como cara con hambre, y esta la música de Pablo, por favor. Le Revenant. Le Revenant, perdón. Bien, estamos llegando al final de Notas en 35 milímetros eh, y nos quedan los lo que tenemos para la semana, eh, ya sea en, en, en cine, en ciclos binacionales eh, y los lo estrenos. Esta semana se estrenó una película francesa, eh, después de mucho tiempo se estrenó una película francesa en los cines comerciales que se llama Dios mío, ¿qué hemos hecho? de Philippe de Chauveron. Es eh, un, una comedia, me parece, ¿Qué tenemos en, en la alianza con el pensar, sentir y mostrar el cine? Entonces el próximo martes tenemos una película que se llama El tiempo que queda de François Ozzon y cuenta la historia de un hombre que aprende la noticia que tiene que, que va a morir y tiene que tomar una decisión respecto a esto, si lucha contra la enfermedad o si aprovechar el tiempo que le queda recordar que Ozone es uno de los directores jóvenes podríamos jóvenes, decir muy prolífico, que ha hecho muchas películas muy diferente que tiene un estilo muy especial muy propio sí. estética, le gustan bastante la comedia musical varias veces sí. cantan en sus películas sí. los personajes eh, sí, uno eh, bastante famoso el François últimos estos últimos tiempos también tenemos esta semana en los ciclos de cine clásico de una multisala eh, una tremenda película de Roman Polanski que es Barrio Chino Chinatown Chinatown con mm. Jack Nicholson Faye Dunaway y John Huston sí y se, esta se va a dar el sábado 4 el domingo 5 y miércoles 8 eh, en los lunes cinematográficos una película que a ti te encanta y yo creo que voy que a ver si puedo ir a verla que es el Grand Hotel Budapest Ay ah, me encantó ah, sí perfecto. Pero a mi amigo no le gustó. A nosotros nos encantó en la casa. nos gusta mucho el director y, y la temática la la, forma, la estética de la, de la, de Christopher Anderson tiene su tiene su cuento tiene, y tiene, tiene sus seguidores. Yo sí. he visto cual, a mí la que me encanta es La vida acuática de Steve Sisulu. No, y sí, en en Me acordaba Maun. cuando el chico de Ayas custó. No, yo he visto varias veces está en Maun, esa de Royal Darjeeling. Eh, sí y Pero no, esos otra... chicos están demau, tienen que verla todos. A mí me gustó Rushmore. ¿No visto Rushmore buena y, te, y tiene muy buena banda sonora. Escuché la música, tú sí, la hablaste sí. pero no tiene, tiene... Sí, tiene El dije, buena de el la película ahora. Bueno. Sí. Sí, la la tener, la, pero la tengo la internet eh, recordemos que la vida acuática de Steve Sissou las canciones son de David Bowie canta en Bossa oh, Nova no, por, por... Seuss George Seu muy buena banda sonora hoy ya han determinado que mandarle un saludo a la profetera de francés <risa> <La> profesora, <risa> nuestra profesora de francés Teresa Espinoza Buongiorno Buongiorno sale en la tarde <ríe> pero lo puede escuchar a cualquier hora porque queda claro. en el podcast eh, hay un ciclo de cine eh, organizado por el Goethe también ¿Ya? Eh, que me entré hoy día la verdad es que parece que la otra visto algo pero eh, eh, está interesante el ciclo porque se llama Cine, ser joven y vivir en Alemania en las películas se muestran en el auditorio de lenguas ¿Sí? Actualmente doctora de la Facultad de Humanidades y Arte Los días jueves a las 7 Al lado derecho como siempre Al sí. lado derecho, o sea que ah. uno puede organizarse el martes a ver cine francés El jueves Cine, cine alemán. alemán Y tiene un agregado la, El ciclo del alemán eh, Que después de la película Se van al restaurante La Cocina Que está ahí en Paikaví Llegando al la Plaza de Perú Y hay y conversación acerca de la película Acompañada de un refrigerio Bueno eso dice el cartel no no lo estamos haciendo aquí promoción al, al, al negocio pero lo interesante es que la gente después se junta a conversar la película digamos los que están interesados qué bueno claro eh, y a quienes les gusta el cine muy comercial que yo la verdad es que no sé si recomiendo o sea no, no sé si mencionar la película también se estrena Rato y Furioso 7 ¿7? 7 con Vin Diesel claro y, y el finado Paul Walker que eh, es, es lo último que, que alcanzó a hacer oye ¿cómo se llamaba cuando vimos el ¿dónde está el peloto? Cuando anunciaban Rocky 40, Rocky 40 estamos 40. como en la misma. <risa> y en... Yo esperaré al 8. ¿eh? De 3, donde se muestra Tiburón 7, Tiburón 8? No, no me, me acuerdo. acuerdo. Me parece que ya llegamos hoy día, si sí estamos en el tiempo, no nos vamos a pasar de largo, mucho. Eh, y vamos a hablar con una música que a ti te encanta, Gise, que es de la película eh, Diva. Nuevamente. Yo te comentaba que también sale en la película que te, que te gusta a ti. Peligro en la noche. la noche. Y yo le compré el disco cuando, cuando el, el Negro Estrada tenía su disquería al lado, pero no malo. Él me, me trajo las o la tenía a la venta la, la ópera completa, la Wally. Bueno, pues, entonces nos aprovechamos de, de despedir de, de nuestros amigos Pablo y Nadech. Y que Muchas nosotros, gracias por la invitación, invitar a la gente a aprovechar de estas instancias y de estos lugares donde donde se ofrece buen cine, si el mall nos está ofreciendo clásicos como Chinatown, hay que ir a verlo porque si va la gente va van a ver más, claro. que hay interés y volverán a traer este tipo de cine eh, aprovechar de la buena programación de lunes cinematográficos o de los institutos binacionales como el que representamos eh, y son lugares que, que no tenemos que dejar que lo ocupen otros Voilà No, muchas beaucoup. gracias, gracias, merci Nosotros también queremos agradecer la presencia de ustedes y bueno Y bueno, tiene razón Pablo Tenemos programación de cines De, de, de buenas películas Lunes, martes, jueves me Mércoles que más barato en algunos miércoles más barato en los cines eh, Esta semana se atrena nada más que Esta película francesa <risas> eh, Y Rápido y Furioso eh, Yo creo que la película francesa se ve interesante Por lo menos eh, Cine de comedia francés Siempre es bienvenido ¿Te acuerdas cuando vimos la película de Pierre Richard? <risa> Soy tímido <risa> pero me defiendo y eso es que no iban ni Tan tonto. <risa> bueno, nos vamos con y la mi tío, Jack Tati. Que ah, eh de Jack Tatty no hablamos nada. Y mira, no me falta un montón de cosas que hablar, así mi que tío, pasa sí. La pachanga de y un hermoso homenaje animado que hay a Jack Tatty que se llama Las Tristezas de Belleville. ¡Ay, qué ah, qué buen momento excelente. hace unos años en sí. en nuestro sitio. Pero ¿sabes que podrían venir otra vez y ver otras Mientras seguimos conversando nosotros eh, César <ríe> va a esa, nuestro control va a subir el volumen de Un área de la wali e eh, interpretada precioso. por Bill Helmeña Wiggins Fernández. ¿La que la misma que, que canta en McTree, o no? La que, en, que, en, ella, en eh, aparte de ser la cantante de la película, es, es, es la actriz de la película, digamos. De Diva. Eh, y es una cantante de ópera más o menos reconocida. No, sí. muy buena, es conocida. Sí, sí. así que... Bueno, busquen la película si es que no se ofrece todavía en los días lunes, los días martes o lunes nosotros lo llevamos una formación sorpresa sí, de esa concepción, de esa otra historia vámonos con la Walli sí.